Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. A partir de esta medianoche se cerrarán las fronteras de La Pampa a raíz de la crisis por el coronavirus. Solo ingresarán residentes, anunció el gobernador Sergio Silioto. En primer lugar, el informe epidemiológico del día, significa que no tenemos casos confirmados y que tampoco tenemos casos sospechosos. La primera medida que vamos a anunciar es que a partir del día viernes 20, pasado mañana, a las 0 horas, solo podrán ingresar a la provincia de La Pampa aquellas personas que tengan domicilio en nuestra provincia. La excepción va a estar dada, por supuesto, con los vehículos afectados a la sanidad y a la seguridad. Y también todo aquel transporte afectado a las mercaderías. Cuestión de que no afectemos aún más la actividad económica. En ese caso habrá medidas especiales para que estén al al volante de esos vehículos. A pesar de los costos económicos, hay que respetar la cuarentena para disminuir las muertes por coronavirus, advirtió Erina Petrera, que es doctora en biología y especialista en virología. En España y en Italia, eh, esto, bueno, no es información, es extraoficial, pero, digamos, eh, la gente como que le pareció que era muy exagerado y no tomó las medidas necesarias y por ahí algunos se fueron de viaje de un lado para el otro, y no hicieron la cuarentena cuando la tenían que hacer. Entonces, me parece que eso es por ahí un mensaje que tiene que quedar, y es que eh, en este momento la verdad se está parando el país, que esta parada del país que nos va a costar muchísimo a nivel económico, como le está costando a otros países en el mundo, eh, no sea por nada, o sea, hagamos las cosas bien, Si después fue exagerado y no tenía sentido, bueno, no importa, o sea, si lo que vamos a prevenir es eh, muchas muertes, me parece que va a estar bien igual. Este, creo que esa es un poco, un poco la idea de, de lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Tratar de, en este momento, eh, hacer todo lo que tenemos que hacer para eh, tratar de disminuir eh, las posibles muertes por, por este coronavirus.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 Es acuciante, es acuciante, realmente es acuciante. La justicia federal solo atenderá urgencias, le dijo a nuestro cronista de exteriores... ...el secretario del Tribunal Oral Federal, Ignacio Rodríguez Verdier. Continúan detenidos, eh, ahora calculo que van a venir presentaciones... Eh, ...creo que hay, llegó una, no me acuerdo de quién... ...si bien no, no es mi área ahora de derechos humanos... ...pero porque pude ver en los informes que nos mandamos por el grupo de WhatsApp del tribunal... Eh, tenemos que ver y ver, bueno, si está contemplado. Yo, yo entiendo que son al ser todas personas mayores, habría que, que estudiar su situación. Obviamente que las escarcelaciones eh, no es que nosotros escarcelamos y van a Según el caso concreto, por ahí lo que se puede hacer es atenuar la forma de atención y convertirlo en una presión domiciliaria excepcional por estas circunstancias que estamos padeciendo. Continúa la crónica kermesera desde el aislamiento. Gina Paola Rodríguez, que es docente de la universidad, relató el número 2 ...de los días de su cuarentena. Yo tengo dos teorías. La primera es que efectivamente... ...hay un efecto de góndola vacía. ¿Qué quiere decir esto? La gente tradicionalmente... ...cuando ve que un producto escasea... ...siente la necesidad, la compulsión... ...de abocarse a la compra de este bien... ...aunque no lo necesite. Solo en caso que... ...otros puedan llegar a tenerlo... ...y nosotros no. ¿Verdad? Pero me parece que también hay... Segunda lectura, más allá de este interés de acaparamiento, de adelantarme a tener antes de que no haya más, una cuestión de seguridad, de sentirse a salvo. Y claro que todos nos sentimos a salvo cuando tenemos papel higiénico. ¿Qué pasa cuando uno está sentado, meditando en el inodoro, ha dado de sí al mundo y de pronto se da cuenta de que no hay papel higiénico? El estado de pánico es inminente. Otro capítulo de la grieta en el pro-Pampeano. El diputado Martín Arduain le salió al cruce a los cuestionamientos de Darío Casado y aseguró en Radio Quermés que para la justicia las autoridades son legítimas. Se llegó a una lista de unidad que fue muy importante para nosotros porque está toda la provincia representada y, y, y toda la gente que ha participado en los últimos años, en, en diputados, exdiputados, en diputados, este, eh, ...referentes, candidatos a concejales... ...o sea, tenemos un, un, un PRO muy fuerte... ...pero bueno... Eh, sí. ...hay un, una persona que, que, que también fue diputado en su momento... ...que es casado... Sí. Este, ...que no conforme con lo que se hizo... ...bueno, él tiene todo el derecho de, de cuestionar... ...si él cree que hay alguna este, irregularidad... ...y bueno, por, los, por supuesto nosotros no acompañamos... ...estamos convencidos de que, de que las cosas se hicieron este, bien... ...hubo un, un problema al principio... Este, pero la justicia nos dijo que avanzáramos y bueno, pero él tiene derecho a, a apelar y a, y a seguir el camino este, que corresponda